tal? ¿Cómo estamos? Hoy es el programa número 32 de Paraguay Vive. 32 veces, 32 momentos, 32 horas, horas de emociones, horas de denuncias, horas de solidaridad. Hoy es 12 horas. De noviembre Estamos a 10 días de la decisión democrática, soberana del pueblo. Quienes somos demócratas por convicción, por militancia, Por definición sabemos aceptar los éxitos y las derrotas. No tenemos miedo a supuestas a supuestas derrotas coyunturales. Porque están en juego dos proyectos de país, dos proyectos de mundo. Dos proyectos políticos. Y esto no está pasando solamente en Argentina. Esto es un trazo que circula a través del planeta. Y bueno, y acá estamos, como decíamos, Paraguay vive. Quien les habla, Ángel Fernández Yechman. Transmitimos desde la retaguardia, con la operación magistral de Natalia, de Natacha Bianchi yo no sé por qué le digo Natalia bueno pero debe ser, mil veces le deben de haber dicho Natalia es mejor decirle Nati pero tampoco me gusta pero bueno, y seguimos y seguimos, y seguimos y seguimos diciendo que 32 vueltas muchos años de Luciano Arruga muchos días, muchas horas Mucha vida, mucha desprotección, mucha impunidad. Y no importa quién gane. Vamos a seguir buscando todas las respuestas. Cuando el Estado es amigable, bienvenido sea. Cuando el Estado no es amigable, es lo común, es lo que siempre nos toca. La excepción es cuando el Estado es amigable. Y como decimos siempre, recibimos y distribuimos solidariamente información, convocatorias, denuncias de los pueblos que luchan contra los abusos a los más vulnerables. Después de este espacio sigue el programa Patria Soñada del compañero Jorge Soler, ...que impulsa vehementemente y militantemente y entusiasta como todos... ...la campaña que se lanzó en Paraguay, Yayó Eka, Yayó Topá... ...que habla de dar muestras de ADN para empezar a identificar... ...los cuerpos que ya fueron hallados eh, por el doctor, el compañero Rogelio Goiburú... ...y bueno, y nosotros salimos hoy de 19 a 20... El sábado de 10 a 11, domingo de 9 a 10 de la mañana, siempre por la retaguardia, no te olvides. Eh. Si lo quieren repetir, repítanlo. Acá no hay derecho de autor. Esto es esto es una trinchera de militancia. Eh, y también vamos los días martes, a las 14 horas y a las 22. Y como siempre, nuestro eje es Paraguay. Y así como eh, Luciano Arruga es un símbolo, un vector maravilloso, un norte, también la masacre de Curuguaytí lo es. Así que bueno, vamos a ir con el institucional de la masacre de Curuguaytí y algunas novedades. Somos realidad sin anestesia siempre junto con la palabra masacre de Curuguaytí tenemos que recordar estos sonidos porque si no pareciera ser que las consignas se tragan los dramas humanos les quita la dimensión humana en estos escasos minutos que escuchamos Se fueron vidas. Hay gente que tiene consecuencias, los que quedaron vivos para siempre. Hay 11 inocentes en el banquillo de los acusados, afrontando condenas de 35 años. Los únicos que están presos son los campesinos que formaban parte del grupo de 60, 70 personas entre los cuales había personas mayores, hombres y mujeres, niños, madres, embarazadas. Y esto fue una masacre planificada. Esto fue consensuado y planificado con un objetivo estratégico superior. Voltear el gobierno de Lugo. Mantener el rol de Paraguay como fuente de terrorismo, narcotráfico y violencia descontrolada. Justificar de esa manera la articulación con el gobierno de Estados Unidos, con el Mossad de Israel y contra las bandas fascistas de sicarios brasileros que son los que ponen orden como si fueran la justicia. Y hubo un juez que dio la orden, hubo una fiscal que acompañó el procedimiento. Esto es Curuguaytí. Y lamentablemente tenemos que decir que, que ya esta es la quinta suspensión, del, la décimo quinta, perdón, suspensión del juicio. En este caso se, se le negó a los abogados defensores eh, aquella... Primaria solicitud de libertad ambulatoria para los enjuiciados, ya que es improcedente todo el procedimiento. O sea, el procedimiento es nulo desde la foja 1. Es nulo de nulidad absoluta. ¿Por qué? Porque la orden, la manda judicial, hablaba de identificar a los ocupantes. Identificar. Esa es la manda judicial en ningún momento esa manda judicial se rectificó se modificó o se reemplazó por otra en lugar de eso se mandó una fuerza de 400 hombres algunos o sea con cuerpos de élite helicópteros como se escucha y apoyatura de todo tipo decían también que de inteligencia y transformaron la orden de identificar en orden de desalojo Este procedimiento tiene culpables. El culpable es el juez, primero. Segundo, la fiscal. Luego hay que investigar quiénes son los autores. A todas luces está el bando de, de Blas Riquelme de riquelme y de todo el aparato colorado que luego entroniza en la presidencia Horacio Cartes. Y en el banquillo de los acusados, 11 campesinos. Dos de ellos menores al momento de la detención. Uno de ellos detenido por ser buen samaritano. Ayudar a una persona herida, desesperada, que estaba entre los pastos. Eso le vale afrontar la misma condena que todos los demás. 35 años. Y bueno... Este, y esas son las novedades no hay novedades, la lucha sigue y seguimos todos muy atentos para saber qué es lo que pasa en Curú, Haití y ahora eh, vamos a escuchar un poquitito, vamos a, hasta a retosar con eh, las arpas de los corales Esta <risa> mañe por no peino entender más, ya me ni ETDE pa, va a reunirme con usted, ahora su voz por nueva, ya me mañana ando a mí, cómo llamenye, te me te, ha e cuerto muy va te, ha e cuerto va por gustar, ha ya de ver va ebe Mientras yo sigo y te me sigo y te me, ya no es que es un teóveico y baite, que guante te ve, me asa un llora muy a Yucuta, que un miñe oyereruba, mi buona teco te ve. Nyan me acambre coñe moine, que un mi bañe eres empe, coi a bañe eme, o mi va tu y cuire, o pepe que tu me. A l'anyan no sem se'n va perder la paciencia, oí bante que ella es. Loí por uva gringoñe eco, un miña nemo sa junta, un miquetaro camuta, dende un amigo comà mi va a ve ha mô prengue puto papente on di escribir la ley inscribirme constitución e pora vote ama mai to tom per mi cu mata na los la todos fuera llevo de sin pan e Màu ma ara en tu llàpé Va a ejar con un bollere Mi ameñe et de te A lle pango i por aitene Entero tañantene Siñame botabume me Niepe bella estudia semí desgracia del campesino donde coila pira pire ah escuela que toñe con termino sofocante ñan mo ta bhamuang ten ombo kingam da bagite jamani manam ten bai ya ya tu ye po pe ñodi ina guanani e pe si upeva ñanem Siempre, siempre dando lecciones siempre dando lecciones los corales una maravilla la verdad este, por algo por algo el colorado mayor stroner los odiaba los quería los quería desaparecer no quería que nadie los escuchara bueno y acá estamos y vamos eh, hay una campaña que tiene mucho que ver con la patria grande y que tiene que ver con las dictaduras que nos asolaron, que tiene que ver con el plan Cóndor y que tiene que ver con una metodología aplicada en Latinoamérica. Y como decíamos y seguimos diciendo, los desaparecidos, por lo general, o salvo detalles muy puntuales, se sabe por las vicisitudes, torturas, flagelos y tormentos por los cuales han pasado. O sea, a grandes rasgos podemos decir se conoce la razón de, de cómo murieron. Lo que no se sabe exactamente, y eso es lo que tiene que definir la justicia, es el cómo, el por qué y el quiénes, y el cuándo y el dónde. Para eso es muy importante que los desaparecidos que aparecen que son buscados tenazmente que son rastreados siguiendo su huella que se intentó borrar y, y hay una hay una manera hay una manera de identificarlos y, y darles historia y darles nombres, apellidos, contextos. Y eso es el ADN. El ADN que se consigue con una muestra de sangre, se contrasta con los restos hallados y eso da una certeza al 99% de quién es la persona que fue encontrada y cuál es por lo pronto su historia parental. Y antes de seguir vamos a ir con un institucional Yayoe K de la Secretaría de la ENAVI del el, el organismo que busca los restos de los desaparecidos encabeza el doctor eh, Rogelio Agustín Goiburu Si tenés un familiar desaparecido durante la dictadura astronista una gota de tu sangre puede ayudar a identificarlo si sos madre padre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 tanto de la televisión como de la prensa y la radio La campaña nacional emprendida para identificar a los desaparecidos se denomina Yayo GK, Yayo Topá Para más información los interesados pueden comunicarse al 0986 48 38 79 Así es, así es, así es Así es Este A veces A veces A eh, los trabajos anónimos, los que no brillan, eh, como el de Rogelio, son los que traen resultados. Y contra viento y marea, y artesanalmente, este acá seguimos eh, vaciando el mar con un vasito de café. Pero hoy seguimos y vamos a seguir y vamos a ir para ver porque cada cosa tiene un porqué y hay un trazo vector y ese trazo vector se, se, se, se, se simboliza en hechos en hitos, en, en cosas que pasan y, y esas cosas que pasan son las que nos muestran que hay hay dos proyectos de planeta hay dos proyectos planetarios de desarrollo o de no desarrollo desarrollo para unos pocos y muerte y devastación para los otros eh, vamos antes de entrar a las noticias de, de Paraguay voy a, voy a ver si tenemos eh, eh, al, al reportaje que le había hecho radio ni al ex general eh, morel para que para que comprendamos de qué estamos hablando ...y del equipo de prensa de Paraguay acá tenemos que tener un gran problema con el tema de EPP que sabemos que son todos malranttines pero que están organizados como si fuera una fuerza guerrillera y quieren ir tienen 200 abogados comunistas y que andan detrás de ellos protegiendo sus derechos humanos y, y tu derecho humano o de tus hijos o de tus nietos no tienen derecho humano acá una de las principales cosas que hay que sacar es una ley que declare también a esta gente malviviente en eh, como eh, se viola de derechos humanos se trata una ley específica serán violadores de derechos humanos los que eh, capturen, eh, rapten a ciudadanos serán violadores de derechos humanos los que maten a policías tomados o lo que sea, a policías serán considerados eh, delito de derechos humanos los que asalten propiedades privadas y la ocupen así, entonces yo creo que tenemos que hacer una gran campaña acá en Paraguay, para que salga una ley porque el problema principal que enfrenta la fuerza del orden en el norte no es incapacidad es el problema de derechos humanos tenemos ejemplos a la vista por ejemplo, el que le liquidó a Sendero Luminoso en el Perú, Fujimori, está en la cárcel eh, Videla otro que liquidó a los montoneros eh, murió en la cárcel entonces el presidente de la República, lógicamente, yo pienso que no va a querer morir en la calle tampoco puedo combatirle vivida de, de y decididamente a esta gente. Eh, eso es lo que yo pienso, no sé cuál es tu opinión. ¿verdad? Pero yo, yo le preguntaba por qué vivimos humillados. Fíjate que ahora, no con este caso, con varios casos ya vivimos casi de rodillas. Hacer lo que quieren, en eh, los pobres menonistas como los otros se arrodillan, por favor, tener piedad. ¿Y dónde están las gloriosas fuerzas armadas de la nación? ¿Dónde están las policías? ¿Dónde está la el servicio de inteligencia guauu de esa escuela superior de guerra? Que no podemos con unos delincuentes en un pedazo de tierra dentro del propio Paraguay. Esa es mi pregunta Morel. Y hay hay soluciones, pero son políticamente costosas porque está de por medio el tema de derechos humanos y nadie quiere infringir los derechos humanos porque si no se sataniza a la propia fuerza y eh, tenemos gente que sabemos y ustedes saben que están en el norte también con sus periodistas quienes son los abogados y ONG que están recibiendo plata a montones para defenderle a los PP y a los sinvergüenzas vamos a un caso concreto eh, no sé cuál será tu opinión pero el caso de los siete policías desarmados que fueron cobardemente asesinados, creo que ahora ya el tema de derechos humanos, ¿no? que eran buenitos los más y que falta decir que ellos se suicidaron y se murieron por eso, suicidio colectivo Esos son los derechos humanos de la derecha. Luego de la masacre de Curuguay, hagamos memoria, hagamos memoria cuando este, este, este hombre que aparte en otra parte del reportaje literalmente dice que los comandantes a cargo de las fuerzas de tarea conjuntas desplegadas en el norte del Paraguay eh, llevando adelante maniobras represivas técnicamente sofisticadas en comparación a lo que era el estronismo Eh, son discípulos de él, o sea fueron sus alumnos y fueron este sus subalternos en otra parte el eh, baja línea y habla de habla de peinar la zona cosa que a la semana después de, de estas palabras se produce él habla de la inocencia de los siete policías muertos, Eh, supuestamente, obviamente, para él eh, asesinado, de acuerdo a sus palabras, por los campesinos, cuando no dice que fueron este, muertos y que los fiscales no muestran los proyectiles porque son eh, de fusiles automáticos, cosa que ningún campesino tenía. Y bueno, y, y digo, tengamos presente porque a los pocos días de sucedida esta masacre, Se, se le dio el golpe el golpe de estado parlamentario golpe blando como le querramos llamar golpe al fin y se desalojó del gobierno al presidente Fernando Lugo presidente constitucionalmente legítimo y legitimado por los votos y por el apoyo popular. Eh, en, en escasas 72 horas eh, sin tener ni siquiera la posibilidad, la defensa en un remedio de lo que había sido el tema en Honduras con Mel Zelaya. bueno, a Mel Zelaya lo sacaron en pijama a él por lo menos le dieron tiempo de sacar la ropa del, del placar este, y, y la primera visita que recibió el presidente golpista porque hubo un golpe y hubo alguien que asumió que fue Federico Franco de parte de los liberales que preparó el terreno para la llegada triunfal este de los de los colorados en cabeza de Horacio Cártez. Pero recordemos que en aquel momento la UNASUR, la CELAC y todos los organismos, incluso la, el MERCOSUR, suspende temporalmente a Paraguay hasta tanto regularice la situación democrática. ¿Y cuál fue la primera visita que recibieron de Argentina? Todo el grupo a Patricia Bullrich, Pinedo, este la otra Laura Alonso eh, fueron todos a rendirle pleitesías y a decirle que cuenten con ellos o sea que, eh, que obviamente macristas ¿no? por supuesto este o sea que ahí vemos que hay hay hay derechos humanos como dice este este en argümeño ¿no? Y es más, en Paraguay hay una comisión en el Senado de Derechos Humanos, la vicepresidenta es señora de apellido Kuczynski que tuvo la desgracia terrible este, y, y, y que nadie desearía pasar y bueno, y uno le da todas las condolencias de haber perdido a su hija de una manera cruenta en medio de un hecho confuso entre secuestro y, y vendetta y esta mujer bueno es es directamente si este este que escuchamos es un argumeno ella directamente usó una troglodita que dijo que para terminar con el tema del LPP había que mandar había que bombardear toda la zona y bueno y que si algunos inocentes morían qué va a ser es el es el costo que hay que pagar por por tener seguridad o sea que esos son los derechos humanos acá estamos viendo una una caricatura quizás bizarra ¿Por qué? Porque en Paraguay la cosa es obscena y literal. Acá en Argentina se le da más vueltitas y la gente se, se es medio como camaleónica. O sea, Macri no dice de Frente Mar, este es mi modelo. Melconian no dice, vamos a endeudarnos ya, salgamos corriendo a entregarle las cachas a, a, a los buitres y a los que sea. este Y así que bueno, Y esas son. Y la otra noticia eh, promisoria en Paraguay, esperemos que no se vayan los dirigentes de vacaciones, en el mes de diciembre se está programando una huelga general que eh, va a contar con el apoyo de trabajadores, estudiantes, campesinos, cooperativistas y este, distintas organizaciones sociales de este cuidado del medio ambiente, de derechos humanos, por más que no le guste al facho este Morel, eh, o sea que hay que ponerle mucha mucha pila a esa a esa movida, este porque ahí está la esperanza de lo que queremos de Paraguay. Cuando el pueblo paraguayo empiece a caminar, vamos a tener patria grande se los confirmo. Y bueno, vamos a para entrar en temita, vamos a escuchar este un poquito de musiquita de Carlitos Puebla a ver si nos vamos poniendo en ambiente. Amen los fieles. Y ante el peligro inminente, convertimos de repente los arados en fusiles. Para salvar la patria todos somos milicianos, para salvar la patria todos somos milicianos. Pero tan pronto ha pasado el peligro que sufrimos, de inmediato convertimos los fusiles en arado. Para salvar la patria todos somos milicianos, para salvar la patria todos somos milicianos. Qué bueno que ya pasó, el momento peligroso, para entrar lleno de gozo, de nuevo en la producción. Para salvar la patria todos somos milicianos, para salvar la patria todos somos milicianos. Nuevamente a la tarea de producir más y más, para asegurar la paz sin temor a la pelea. Para salvar la patria todos somos milicianos, para salvar la patria todos somos milicianos. la ocasión, aquí estamos emprenados para cambiar el arado otra vez por el cañón. Para salvar la patria, todos somos milicianos. Para salvar la patria, todos somos milicianos. Viste, así que todito se puede decir, todos somos milicianos. Y los buenos y pacientes somos buenos pero este no me ponga contra la pared por favor te lo pido bueno y sigamos con la campaña de búsqueda de nuestros desaparecidos vamos con otro institucional en este en este caso el que habla es derlis villagra un chiquito que nació en cautiverio este él es hijo de un secretario general del partido comunista paraguayo Su mamá, una mujer magnífica, maestra, muy culta, pasó las torturas terribles en los sótanos de, del estronismo. Y Derlis nació ahí y pasó sus primeros meses de vida eh, en la celda con las mujeres torturadas atadas en grilletes. <música> Si familiar de un desaparecido durante la dictadura estronista, con una gota de tu sangre puedes ayudar a identificarlo.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 para que sepamos dónde está el papá de, de Rogelio Goiburú, para que sepamos, aunque sabemos, pero enrostrarles que los los huesos no son huesos, son vidas, son historias, Son eh, solidaridades que no terminan y que no van a terminar hasta que aparezca el último de ellos. Esto es así de simple, porque bueno, tenemos la, la, la ciencia, tenemos la técnica y tenemos la voluntad. Y justamente estos dos estos institucionales que estamos escuchando sobre la campaña de búsqueda de ADN tienen eh, un condimento generacional. En el primero que escuchamos la que hablaba era Anastasia Goiburú. Nieta de Agustín Goigurú. En el mismo, luego escuchamos a Rogelio Goiburu, este Hijo, perdón, Anastasia, nieta de Agustín. Rogelio, hijo de Agustín. Y en el caso de Derlis, hijo, pero a su vez él tiene otro hijo. O sea que ya hay un nieto que sigue buscando a su abuelo. Este... Y, y hay compañeros y hay otros que nos pasó lo mismo y zafamos y vamos a estar ahí y después de nosotros van a venir otros. Porque hay una garantía que en la resistencia popular esto no va a volver a suceder. En aquel momento eramos pocos y nos sorprendieron. Hoy día somos millones y millones los que sabemos qué hacen cuando te atrapan este proyecto neoliberal, de derecha, que no son simples adjetivos, son definiciones de vida, culturales, de convicciones, de conceptos, de convivencia o de no convivencia. Es el mundo de los pocos, es el mundo del 26%, como dice el grupo Bilderberg. Todo el planeta vive. Tiene que rendir tributo y sus bienes naturales, económicos, financieros y culturales a ese 26% de la población total del planeta. El resto es descartable. Así lo dicen. Y bueno, y antes de entrarle al tema del cual estamos cerca, 10 días, de la definición del balotaje, vamos a escuchar un temita interesante que se llama Violencia, de Agarrate Catalina, también bien descriptivo.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 Corazón Así, así, así, al ritmo del corazón que late, al ritmo del corazón que late Paraguay vive, nosotros vivimos, la patria grande vive Y vienen, y vienen, y vienen, y vienen, y vienen con su proyecto Vienen con su proyecto que tal vez deberíamos <coughs> analizar si fue un error de cálculo de parte de los poderosos. ¿En qué sentido? En el sentido que eh, en la crisis del, del 2001... Pareciera ser que hubo como una transferencia financiera desde los países ricos que acumularon mediante las maniobras espurias de la economía que hicieron, que ellos llaman el libre mercado en todo el planeta, que más tarde hiciera la eclosión. Tal vez en ese momento hubo un superávit monstruoso de dinero. Y había que meternos en algún lado. Había que blanquearlo. Y tal vez eso fue lo que motivó el aumento desmesurado de los commodities. Petróleo, granos. Insumos. Que provienen directamente de la naturaleza. Minerales. Tal vez... Hoy, viendo viendo el devenir, desde la segunda mitad de 1990 a hoy, hubo una transferencia desmedida, injustificada. ¿Qué es lo que nos llama la atención? Que si el barril de petróleo llegó a estar a 106 dólares, a 108 dólares, y el mercado mundial este, ni mosqueaba, Y que de golpe hoy lo hagan, lo quieren hacer tocar los 38 dólares, de acuerdo a la clase de petróleo que sea. Que la soja, eh, con la excusa de que uy, salió China a comprar, haya tocado los 600 dólares. Y hoy esté a 300 y tanto, y en baja. Eh, ¿Por qué no pensar que hubo una redistribución de los dineros espurios del capital concentrado global que se volcó a los commodities claro en esos en ese, en ese vuelco financiero este, los que recibían los beneficios eh, en principio es la opPEP con, con este Arabia Irán Rusia Estados Unidos Gran Bretaña Alemania Italia, evidentemente eh, se les escapó, tal vez, o tal vez haya sido un, un cálculo controlado <coughs> o un riesgo ya evaluado, que con ese superávit de dólares en, en el commodity no se vieron venir que iba a aparecer un Chávez. Tal vez no se vieron venir... Eh, que iba a haber eh, movimientos sociales como fue el foro de San Pablo I y como fue el foro social mundial luego generando una corriente antisistémica que demostró que otro mundo es posible y que otro mundo mejor y ese mundo mejor posible no eh, estaba basado estructuralmente en el reparto en la igualdad en respetar los derechos de los derechos de las minorías y fundamentalmente en articular la patria grande una deuda una deuda de, de 200 años una deuda con la historia una deuda con nuestros pueblos originarios, padres y madres de esta tierra quienes vieron en estas nuevas corrientes de pensamiento político la posibilidad de ser reconocidos y de recuperar sus derechos en principio tomar visibilidad y, y de ese foro de ese foro social mundial eh, surge una política que es el, el, el socialismo alternativo, progresivo, progresista. Surge el éxito de, del PT con Lula da Silva, invitado, promotor, gestor de, del Foro Social Mundial, en Porto Alegre especialmente. Y, y en Argentina se dio, en Argentina se dio luego de la hecatombe del 2001 que emerja un, un outsider, una persona que estaba fuera del sistema, de una provincia lejana, con pocos votos, sin inserción a lo que se considera el establishment permanente de, de la Argentina que se centraliza en Capital Federal, y ese emergente simbólicamente hizo con lo que se esperaba de él lo mismo que hizo con el bastón de, de la presidencia cuando se lo entregó Dual, de todos nos acordamos, los que, los que vimos, y bueno, hay mil fotos de eso, como eh, como Néstor en, en ese momento en una especie de juego, de malabar, de, de, de malabarismo, este ...lo puso para arriba... ...lo puso para abajo... ...lo puso para el costado... ...todo un símbolo... Que, ...que el grupo... ...que el grupo comandante... ...del establishment y del poder... ...concentrado, político... ...sindical, cultural... ...económico y financiero... ...no comprendió... ...le guiñaban el ojo como si fuera uno de nosotros... ...le decía no, este es nuestro... ...y de golpe les dio vuelta... Les dio vuelta la tortilla. Un tipo que dijo... sabes qué? Vengo por el bronce. Y todas tus contradicciones. Pero vos te sacaste la foto con... Con, con los milicos en Santa Cruz. Y vos lo aplaudiste a cabalo. Y vos y Menem. Y, y, y te llevaste la plata. Y dije... No me importa. Pero esto lo voy a hacer. Y tiene el mérito tiene el mérito de ser un emergente. Ahora, ¿hubiera sido posible Kirchner sin el 2001? No. ¿Hubiera posido, hubiera sido posible una, un periodo de gobierno con conquistas de derechos difusos con eh, institucionalidad de institucionalidad de, de, de, de derechos adquiridos eh, el ingreso universal o sea que por el solo hecho de nacer uno ya tiene un derecho eh, la jubilación sin aporte el, el fines eh, la recuperación de pfF la eh, aerolíneas eh, eh, lo que todo el trabajo que, que, que hace Alicia kirchner desde el, desde el Ministerio de desarrollo social los juicios, la publicidad, los juicios, la pelea con algo que jamás la sociedad había visibilizado, que era el poder concentrado comunicacional, claro, porque al ser único reproduce eh, sistémicamente lo que pasa en Estados Unidos. Por ejemplo, en Estados Unidos, eh, a un tipo como Noam Chomsky, que es un filósofo, lingüista, revolucionario, antisistema, no lo publica nadie, no lo escucha nadie, no lo conocen porque tiene un sistema concentrado de poder que no necesita que haya censura estatal. Bueno, acá estábamos en lo mismo. Ahora decimos, ¿hay dos proyectos de, de país? Sí. ¿Hay dos proyectos de mundo? Sí. Y decíamos que esta transferencia brutal de las finanzas negras, del establishment económico que con las hipotecas truchas hicieron quebrar eh, a Estados Unidos dejaron a millones de personas en la calle sin casa los desahucios en España el ajuste brutal en Portugal donde un jubilado señores gana 220 euros en Europa 220 euros es como ganar acá 220 pesos y de eso no se habla y está Irlanda, y está Italia, y está el mundo en un hilo. Y la definición la da el grupo Bilderberg, ese grupo de élite de, de 30, 40 personas que son los que dominan el planeta a nivel estructural, eh, financiero, eh, este, industrial, comunicacional. Ellos lo definen claramente, ¿verdad? El mundo es el 26% de los seres vivos. El mundo es el, el 26% de los seres vivos. Lo demás está de más. Bueno, y vamos a, a retomar una, una editorial que hacíamos en el año 2013 y que tenía que ver con lo que estaba pasando con la sala Alberdi, de la cual estábamos al lado. Y ahí vimos la primera acción de la policía macrista, digamos. La policía macrista en acción. Y esto no me lo contó nadie. ¿Cómo operaban? Los chicos estaban adentro del San Martín. Entonces, le bloquearon las escaleras y los ascensores. Entonces, quedó un grupo adentro de la sala propiamente dicho. Y el otro grupo afuera. Cada vez iban quedando menos. Los chicos les tiraban comida por un hilito, qué sé yo. A ver, alrededor había tipos disfrazados. ...de militantes que eran espías del de macrismo... ...porque uno lo sabía... ...porque a la vueltita estaban los los patrulleros de, de Macri... ...y los tipos iban y pasaban el reporte ahí... ...después iban y los seguían a los chicos... ...cuando salían a los más activos hasta la casa... ...y los acosaban... ...esa es la policía macrista... ...y con esto podemos deducir... deducir ...que el porteño paga la bala que lo va a matar... eso eso ...eso es lo que nos está pasando... El porteño tiene evidente, no todo el porteño, pero el porteño macrista, a ver, un tipo que te te aumenta los impuestos como te lo aumenta él y no te da nada que con el tema de que sos que sos bueno y verde y ecológico tenés que ser autosustentable y arreglártela como puedas. Con el tema de que los manteros si sí, quisimos, quisimos, quisimos pero no pudimos, no pudimos, entonces cada vez hay más manteros. Entonces, después tenés este la, el choreo de la, de la de la grúa de acarreo. Después tenés el acoso con el tema del estacionamiento. Después tenés que te saca la plata del Garrahan. Después tenés que se caen clínicas y el porteño lo sigue votando no precisamos que venga el gobierno comunista chino y decir, no, mira, te vamos a matar y vas a pagar la bala. No, la pagamos solos. Solos. Y a propósito de esto, y como para ir cerrando, creo que tenemos un ratito cortito este... Esto, esto es un aviso, viste que hubo una campaña hubo una campaña donde decían uy, el kirchnerismo quiere meter miedo el kirchnerismo quiere meter miedo entonces dicen, ah, entonces ellos se burlan con la campaña que armaron que se llama Bu entonces claro, en esa campaña Bu uy, cuidado que Macri le va a sacar el chupete al bebé, uy, entonces cuestión de tomarnos como si fueran los teletubbies esos personajes gorditos y tontitos con los cuales se entretiene a los chicos y se les digita el cerebro para que sean así, accesibles permisivos y sin conciencia entonces este es un aviso justamente a los teletubvis macristas a ellos le queremos aclarar lo siguiente macri no mete miedo no tiene no tiene no tiene la envergadura para darnos miedo la verdad hemos pasado a otro tipo de cosas este el miedo es que con sus políticas neoliberales y represivas nos va a tener en las calles luchando a todo o nada el, mierdo, el miedo va a ser a la reacción de los sectores populares que ya aprendieron que solamente con la lucha calle por calle se vence el totalitarismo. La campaña Boo es para los teletubbies. La otra es la furia del oprimido y manso que dice basta. Eso no lo vas a ver en la tele ni en el Facebook, lo vas a ver en vivo y en directo. Eso no va a ser motorizado por Scioli, por Dualde, por Cristina por la cámpora, por nadie. No te olvides que el 2001 está a la vuelta de la esquina. Nuestros pueblos están listos para el sacrificio porque saben que estas maniobras especulativas de la derecha vende patria. Los tiene como destinatarios, los tiene como destinatarios de la miseria y la represión. Para los Teletubbies de la campaña Abu ustedes también van a bancar, esperemos, ese modelo en la calle como vamos a hacer nosotros ¿y quiénes somos? somos los chicos de la resistencia del 55 somos la juventud maravillosa de 1968 y la hora de los pueblos somos también la gloriosa JP somos los internacionalistas que luchamos juntos a los pueblos hermanos de la patria grande somos la furia del 2001 contra el estado de sitio del pusilánime prófugo somos los dedos en B de Néstor Somos la enjundia de Cristina, somos la certeza de Sioli. Somos los que llevamos en la mochila y el morral el bastón de comandantes. No pudieron con las bombas, no pudieron fusilarnos, no pudieron desaparecernos. Estamos, estuvimos, estaremos hasta la victoria, viviremos y venceremos. Y antes de irnos, a ver si entra un cachitito del negro Salinas, herido A ver si entra, gracias Nati para que no se vuelva a repetir, para que tengamos memoria. este Yo eh, soy rara avis, porque mi, mi primera militancia política fue en el radicalismo, en el partido radical. <ríe> y tenía que explicarle después, cuando asumí el peronismo a los compañeros, que hubieron radicales en el principio del peronismo que le dieron el soporte ideológico porque ahí estaba Jauretche, Calabrini, Ortiz, mansi del movimiento Forja, que eran hirigoyenistas, que se sumaron al movimiento del general Perón. Así que yo no fui Bueno, quedamos el desbande de nuevo, como cada vez que nos pegan. Pero tenemos una virtud. Nosotros decimos que nunca vendemos ni matamos el caballo, Solo desencillamos. Y ahora hemos encillado de nuevo. Claro, porque este proceso hay que continuar. Hice política social. Compré un campito, me fui a Maipú, Mendoza, y allá tengo una... Tengo, no, tenemos los vecinos. Una unión vecinal que la empezamos juntos. Y tenemos una cooperativa. Y tenemos un trole viejo que llevé ahí, que es... Lugar es la biblioteca pública, y al trole, como no hay corriente, lo agarramos con un tractor y lo llevamos de un lado a otro. Y es cuestión de ingenio. Y, y claro, sí, es el desafío. Y es lo que tenemos que hacer lo que decimos que queremos el cambio, ingeniárnosla para romper todo toda forma, porque eso es ser subversivo. Hay subversión. Porque no hay forma de mover un trole, sí, sí hay forma. Y ahí anda con la lanza, lo enganchamos en un tractor y lo llevamos a 10 kilómetros y damos una obra de teatro, de títeres, y tenemos apoyo escolar. Bueno, esa es mi vida. Y a grandes rasgos, falta mucho, pero otro día. Quisiera que me recuerde... Sin llorar ni lamentarme, quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden, junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Dos seres inmensos, dos personas que han marcado la historia. Uno, visible, el otro invisible. Elgito Salinas, precursor radical de forja que se une al movimiento peronista. Y se unió a todas las partes combativas. Estuvo en FARC, FA, Montoneros, tuvo exiliado, tuvo preso, tiene historias bellísimas junto con muchos compañeros reconocidos, Tayana este Ivo Concurat oh, el colorado Cravero el Yuyo <ríe> Yuyo Rudni, gran abrazo Yuyo. este y, y estas son las historias que tenemos que rescatar y no olvidarnos que acá, más que nunca en este momento es explícito hay dos proyectos y dos mundos en juego el proyecto de la derecha neoliberal también tiene sus derechos humanos También tiene sus personas de barba, también tiene sus pobres y vulnerables que los acompañan, pero el contenido definitivo es otro. Ellos lo hacen desde la caridad, no desde la recuperación de la dignidad que cada uno de nosotros merecemos. Ellos te quieren dar de comer en la boca, nosotros no. Nosotros queremos darte el arado para que hagas tu pan, para que seas digno porque el trabajo te va a dignificar, el estudio te va a mejorar y esta comunidad te pertenece y la política te pertenece y esta es tu decisión y la vamos a respetar, porque somos demócratas estamos acostumbrados a ganar y a perder pero por sobre todas las cosas a respetar tu libertad pero también respetar a mía bueno y nos vamos, chau